Bueno, un humedal es un cuerpo de agua que se que se forma especialmente alrededor o conexo, digamos, a los ríos, a las quebradas en las partes bajas que generalmente pueden ser eh, meandros, digamos, meandro es una una curvatura, por decirlo así, de una corriente de agua. Y esos humedales tienen unas características y es que acoge eh, fauna silvestre, una vegetación particular como son los juncales, las ceneas, allí son... Son depositarios de alimento para la, para las aves y se vuelven ecosistemas muy importantes, no solamente por la diversidad de, tanto de fauna como de vegetación, sino que también, sobre todo en estas zonas que son de, de, de planiros, uh -huh. son, son importantes no solamente por, eh, por su biodiversidad, Eh por toda la riqueza pues de, de de vegetaciones y de de fauna, sino porque sirven para recoger caudales de agua en, en en crecientes y entonces eso evita inundaciones inundaciones a los en los barrios, por ejemplo aquí en Bogotá todas la, la inunda, las inundaciones que se dan en el lado de bosa de Kennedy usualmente Es porque, eh, en antiguamente esas zonas eran zonas de humedal. Realmente era un, una gran conexión de agua alrededor del río Bogotá. De hecho, esta zona de la sabana era La antigua, el, el antiguo lago Humboldt entonces al ir secando de, rellenando esos humedales se desecaron esas zonas y por supuesto que ya hoy en día tiene que haber jarillones, canales y una serie de obras artificiales porque los humedales que dejamos permanecer es, son muy poquitos ya de como de, de, de 50 mil hectáreas que tenía toda la sabana hoy eso está disminuido a un 10% y qué es lo que pasa, que pues estamos En, eh, asentados en esas zonas, con las crecientes, pues los humedales que quedaron no alcanzan a soportar los caudales y se producen los, los, las inundaciones que hemos visto en las zonas de Patio Bonito y de, de Boza. Entonces, los humedales son ecosistemas importantes para, eh, eh, porque cumplen esa función, además, mmm, tratan, digamos, hacen un tratamiento natural a las aguas. porque las plantas lo que hacen es un trabajo como de biodegradación y el agua que pasa por las zonas de alta vegetación llegan a su a su descarga con un nivel de depuración importante, digamos. Eh, esos son, son cuerpos de agua eh, eh, que, es, que hacen parte pues, de todo el, el sistema hídrico. En Bogotá en este momento hay alrededor de 14 humedales, todos en las zonas de la... cuenca del río Bogotá, pero también tenemos humedales de alta montaña en Sumapaz, eh, en la zona de Usme y en las, uh, en las eh, cuenca alta del Tunjuelo, pero un humedal puede ser un lago, o sea, el lago de Tota también es un humedal, está en esa categoría, el lado de la, la, la cocha es un humedal,